53 minutos, estaba mirando el chat público abierto y popular de Radio Kermes que está cuando uno le da clic a la aplicación, eh, a la aplicación no, a escuchar la radio en la página web eh. se abre la pantalla del reproductor y abajo está el chat eh, que uno puede interactuar eh, o una Buongiorno Remoloni, ya suena y anda la mañana kermesera, tiren temas musicales Para PTM, gracias. Eh, tenemos el anuncio ahí. Por ahí alguno quiere escuchar algún temita musical eh, preferido eh, y nos cuenta a través del chat. Eh, cambiando de tema, vamos a charlar unos minutos con Mariela López, la militante barrial del Frejupa. Mariela, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pali. ¿Cómo te va? Bien, bien. Mariela, han salido públicamente a respaldar al gobierno provincial eh, como querellante en la causa en la que están investigados funcionarios judiciales por violar la cuarentena. A ver, contanos. Sí, bueno, en realidad este es un espacio que se generó en, en el año pasado, en el momento en que estábamos en la campaña para los diputados nacionales, se logró hacer un encuentro provincial de mujeres en el recreo mercantil, sí. Y a partir de ahí, bueno, quedó el grupo de WhatsApp, este, pues nosotras sí sabemos armar grupos, <ríe> y, y la verdad es que, bueno, interactuando en el grupo, el, el día 26 hicimos un Zoom donde tratamos de convocar a la mayor cantidad de compañeras posibles para homenajear a Eva, y venimos haciendo algunas acciones así eh, militantes y, y cortadas por... Bueno, por este tema de la pandemia Que no nos podemos juntar, ni mucho menos sí. Así que venimos haciéndolo por Zoom Y este domingo pasado eh, Bueno, en virtud de todos los acontecimientos que, que vos mencionabas Más todo lo que se viene sucediendo no Porque en realidad pareciera que son los únicos Que han infringido este, El gobierno provincial ha sido muy claro En, en, este, en sacar de, de su staff de funcionarios a varios ...por incumplir la cuarentena... ...si es que, digamos... ...lo de este último funcionario... ...de salud... Este, ...no tiene que, por qué ser la excepción... Claro. ...así que por supuesto... Este, ...pensábamos que era... ...un buen momento para, para salir a respaldar... ...todas las decisiones del gobierno... ...a pesar de que también para todas... ...ha sido... Este, ...muy complejo volver a una fase 1... ...donde hay que pensar en la gente... ...que tiene que salir a trabajar todos los días... ...y para comer... ...porque la realidad es esa... Este, estábamos todos en una normalidad total, y bueno, y por la irresponsabilidad de los que piensan solamente en ellos, creo que, que era bueno eh, salir públicamente a, a, a apoyar lo que el gobierno provincial, por supuesto, está haciendo en materia de salud, que son excelentes, toda la gente que está en, en la primera línea de fuego, como decimos nosotras, realmente están dejando todo y, y no Creo que es este, muy injusto que por un puñado de personas tengamos esta situación. ¿no? Mm. Eh, el reclamo es que se investigue y que se esclarezca. Sí, rápidamente. ¿no? Creo mm. que estas vueltas que se estuvieron dando este, en la justicia, que ya sabemos todos cómo funciona, me parece que la sociedad está pidiendo una rápida acción por parte de la justicia, para que esto de una vez por todas se esclarezca, que se sepa si era la picadita, si era un encuentro de mate o si era un asado. Claro. Me parece que eso es fundamental para que la gente lo sepa y para que todos tengamos claridad ¿no? de lo que está sucediendo. Se demoró una semana, en, en, en, por lo menos en allanar y, y parece en mover la causa. Sí, yo creo que eh, la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley y Y esto es lo que hay que demostrar de una vez por todas, ¿no? que seamos todos este, y todas iguales ante la ley. Creo que es momento de que la justicia se ponga a trabajar de la manera en que la sociedad lo está pidiendo, porque hay muchísima gente que está perdiendo muchísimo, muchísimo están perdiendo, desde la dignidad de ir a buscar el plato de comida para su familia, a, al comerciante que está este, reclamando poder trabajar, y es entendible. Pero también creo que en esto este, los responsables tienen que responder. Claro. Y creo que no es solamente desde lo penal, esto es una apreciación hasta personal, te diré. Claro. Pero creo que ya este, a la gente hay que tocarle donde le duele y parece que la víscera más importante es el bolsillo, ¿no? Eh, Mariela, también bancaron la, la decisión, de, por supuesto, del Ministerio de Salud de hacer la denuncia. Sí, claro, porque... En principio, eh, convengamos que cuando aparece un caso lo vivimos este, en ese tiempo, cuando pasó lo de la, lo de la verdulería, que, que bueno, que la gente misma de la verdulería hasta se sentía que, que los estaban invadiendo. Creo que en una población, en una, este, en una provincia como La Pampa, donde todos nos conocemos, es importante que se sepan, porque realmente si no se hace una psicosis la gente entre los mensajes truchos, los mensajes este, con malas intenciones. Entonces, me parece que eh, como medida del gobierno este, lo más importante es dar a conocer quiénes somos responsables. Porque además hay que buscar toda la cadena de, estre de contactos estrechos y es un trabajo enorme que se está haciendo. Eh, creo que lo hemos visto todos estos días. El Ministerio de Salud ha tenido que disponer del doble o el triple de personal para, hacer, para atender este, las líneas de teléfono entonces son todos esfuerzos muy grandes que hace el Estado el gobierno en este caso para la irresponsabilidad de unos pocos entonces por supuesto creo que hay que dar a conocer quiénes son claro. eh, Mariela, ¿cómo ves vos como militante barrial el trabajo que está haciendo el gobierno provincial para tratar de contener este, la pandemia bueno, o, o incluso con el trabajo con el municipio? Bueno, yo creo que a pesar de que de todo lo que se dijo anteriormente la gente en el barrio y en los barrios ha demostrado tener más responsabilidad social que en la élite eh, pampeana. Mm. Eso también hay que decirlo, digamos, ¿no? Este, creo que, que por ahí hemos escuchado que, que no se contagió, no se propagó el virus este, por, un, por un albañil, por una empleada doméstica, digamos. No, no, no fue la gente de los barrios prácticamente la que generó este caos. Mm. Eh, el gobierno provincial, si me decís, creo que este trabajo que están haciendo en los barrios para detectar, para buscar los contactos, este, para prevenir, porque también hubo un trabajo de prevención muy importante en los barrios casa por casa, que por ahí no tuvo la visibilización que uno hubiera querido. Eh, realmente me parece que es importante, sobre todo porque en este tiempo eh, me parece que, que ahora hay mucho más temor en la población. En mi barrio no se ve nadie, o sea hoy es un silencio este, absoluto. ¿Sí? Eh, lo único que ves es por ahí el, el patrullero o alguna sirena, pero realmente este, ni los pibes a la canchita en la esquina de mi casa están yendo. Entonces me parece que hay más responsabilidad de los que a veces se, se estigmatiza demasiado, ¿no?, a la, a la pobreza, al barrio. Este, creo que ya quedó demostrado que no, no somos nosotros los que ocasionamos el problema en la población. Mm. Eh, Mariela, en las últimas horas la jueza Florencia Massa aceptó el planteo del Ejecutivo Provincial para presentarse como querellante en la causa. Eh, esto sí, es, leí este sí, sí, información. Leyendo. De... Claro. Eh, bueno, esperemos que avance entonces. Eh, eh... Esperemos que los fiscales puedan proceder ¿no? en la investigación, porque creo que es ahí donde está la situación. Claro, porque deben investigar a un a el que era su jefe inmediato. Exactamente. Me parece que las responsabilidades las tenían que asumir todos. Si estamos pidiéndole tanto al Estado, me parece que la ciudadanía de alguna vez por todas tiene que empezar también a exigirle a la justicia que cumpla el rol que corresponde en esta república que tenemos y, y realmente que, que actúen con la celeridad que esta situación la merita, estamos hablando de vidas, no estamos hablando de otra cosa y creo que las irresponsabilidades de quienes lo han hecho, por lo menos que se demuestren y que tengan la confianza de la ciudadanía a que acepten lo que ellos investiguen, ¿no? Claro. Eso eh, será otra situación. Está bien. Eh, bien, Mariela. Eh, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, no. Te agradezco a vos, este, a la radio, los escuchamos y, y el chat que interactúan está muy bueno. <risa> bueno, está bien. Bueno, gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Eh, la palabra de Mariela López, eh, militante barrial, eh, integrante del peronismo, eh, pampeano, aquí en la ciudad de Santa Rosa. Pasaba por la mañana cremesera, son nueve y dos minutos. Somos la Radio Comunitaria de Santa Rosa. Te contamos cosas y queremos que nos cuentes. Transmitimos las 24 horas en el 106.1. Nuestro lugar en el mundo. En todos lados, a toda hora, Radio Kermes, La